Señales del fin del mundo. ¿Os acordáis hace unos años el accidente nuclear en Fukushima, en Japón? La central nuclear sufrió un accidente. El agua radiactiva todavía, todavía sigue ahí. Es una de las señales del fin del mundo que os vamos a contar aquí. Con Javier Sevillano, Javier, muy buenas, Hola, buenas que te querías quedar en la casa rural, eh. Vuestro no, es que he tenido un problema de salud, se llama rosavientitis. <risa> he tenido inflamación de de rosavientos y he necesitado una semana de descanso, porque convivir con vosotros un mes de vacaciones en una casa rural es un Qué malo te ¡Qué malote! Es encima... He necesitado un descansito de vosotros, de vosotros y vosotros de mí. Eh. El año que viene, ¿dónde no vas a llevar? No, Porque nosotros no, de ti no necesitamos descanso. ¿eh? No no, no podamos, ¿Sabes eh? que ahora hay unas eh, casas eh, muy modernas que están intentando implantarse? Que si te cuelgas de una montaña que si sí. <ríe> Bueno, nos está pintando un panorama fantástico, ¿eh? No que el año que viene llevo, vamos a estar llevo. colgados en una montaña durante no agosto. Muy no mal que queda un año, a ver sí lo he Oye, ¿os acordáis de la ciudad de Fukushima? El 11 de marzo de 2011. Exacto, exacto. ¿No se ha hablado otra cosa magnitud durante semanas? Magnitud 9, eh. magnitud 9, un terremoto sí, sí. bajo el mar. Un terremoto con el tsunami. Un y... tsunami de 15 metros que arrasó la, la, la central y el sistema eléctrico se vino abajo y aquello fue uno de los Así peores es de, nuclear, más, de Chernobyl más importante bueno, desde de entonces vivos, Japón anda ahí con, con, con esta eh, lo, lo que queda de esta central nuclear de Fukushima y arrastras un poco y, y lo que no ocurre lo es que todo el agua que empleó en la refrigeración de ese eh, de esos reactores nucleares eh, la han tenido que ir almacenando, están almacenando en unos eh, inmensos depósitos que eh, alrededor hay como un millar de estos depósitos, cada uno puede almacenar eh, entre mil y mil doscientas toneladas de este agua eh, radiactiva y eh, lo que ocurre que esta semana hemos tenido la noticia de que el uno de los ministros del Gobierno, afortunadamente ya no está, ahora contaremos el final de la de la película, eh, decía que la, la empresa, la eh, empresa que mantiene todavía estas instalaciones, TEPCO, eh, Había dicho que para dos, tres años, para el 2020, eh, ya no iba a tener espacio para almacenar eh, este agua que sigue refrigerando estos eh, eh, reactores nucleares, uh -huh. ¿no? Entonces, una de las... Eh, eh, ellos han puesto en en, en en conocimiento de las eh, autoridades eh, nucleares del país y, y estas en, en, en conocimiento del, del gobierno, ¿qué hacer con toda esa gran eh, cantidad de masa? Dicen que es un... Pasado ocho años y ocho todavía años. no hay una solución, una solución ¿eh? No hay, hay eh más de un eh, millón de hectómetros, bueno ahora lo, lo busco, bueno una cantidad que eh, es tantísimo agua. Eh, que ya no tienen sitio donde almacenarlas. No alma tienen aterrarla. recursos. No tiene, entonces, la solución era ir diluyendo, ir vertiendo estos eh, eh, esta este agua contaminada al mar. Evidentemente... Era el ilustrado, ¿no? Claro, el que lo había decidido. Eh, eh, la solución, pues, eh, decían que tras consultar a expertos el agua está contaminado fundamentalmente de tritio, que eh, el tritio es un isótopo del hidrógeno que en teoría es eh, no tiene una gran repercusión por así decirlo, eh, en la vida humana, eh, siempre y cuando eh, es, es más nocivo eh, inhalado que eh, ingerido, por así decirlo, ¿no? Eh, lo que ocurre que, claro, estudio, ¿no? lo que dicen los pescadores <risa> japoneses de la zona <risa> es que han estado un Ay, montón Dios. de años Con, con la zona cerrada para, para poder faenar, que hace relativamente poco se abrió la zona. Los precios de, lo, de las capturas eh, siguen estando por debajo de, de, de lo que estaban antes de, de, de esta catástrofe y que ellos no están dispuestos otra vez a tener... Que ser ellos, fundamentalmente, o uno de, de, de los eh, colectivos mmm, que más sufran con todo este este suceso. ¿Cuánta cantidad dices que hay? La redacción, hay? pues mira, mientras... Charlar un rotito que os lo... Que te lo digo, lo digo te lo mira, digo no te porque... Maía, Rosa, Bientos, eh, Observatorio, ¿Es ese seviano Vamos al fin del mundo, no, ¿no? Vamos al fin del eh, mundo, se... bueno, no. Si nos queremos acercar si lo tenemos al fin del mundo nos vamos a, al agua cerca de... A, ahora mismo no. Ahora, ahora te digo por qué te hacían la pregunta, a ver, bien? comenta... No, dime, dime. No, espera, lo no, estoy buscando que tengo muchas cosas. Sí. Eh, ah, no, sí, es sí, que te, sí. te decía ese comentario porque somos tan raritos... Ya que te va a colgar de la montaña un, luego te va a hacer... Un millón, de, un millón de toneladas, que supone una billonesima parte del volumen del agua del Pacífico. Bueno, pero lo que te iba a decir Uy, que, que lo veo un poco complicado que sea tanta, ¿no? para, Pero que la gente es tan rarita que tú coges ahora mismo y dices, mira, te vendo... Una, encima te vendo, ¿eh? No te regalo una botellita de no sé cuánto de agua radiactiva de Fukushima, bueno, de Fukushima. Bueno, y la gente lo compra online bueno, eh, opinión, un recuerdo bueno, te lo digo yo en Chernobyl se está produciendo un vodka que se llama Atomic ¿ves? Sí, bueno. ¿Ves que sí, que sí O sea, que la que gente no vas, es muy rarita no vas muy descaminada en efecto al claro, bueno, igual que te hace roquitas de luna no sé qué dices claro. mira, ¿cómo me deshago de, de este agua? pues vamos en a dar un re si recuerdo Fukushima, Fukushima, Fukushima online Fukushima. <ríe> bueno pues a, a, aparte De los pescadores también Corea del Sur ha puesto el grito en el cielo ha dicho pero bueno aparte la, las relaciones ya sabéis históricamente desde y principios vió, o sea, de siglo XX de Corea del Norte, entre ¿no? Corea del Sur y, y Japón siempre ha habido tensiones desde hace ya más de un siglo sí, sí, sí. por aquella guerra y tal y entonces de momento han suspendido toda su colaboración en, eh, eh, en pasarse información sobre Corea del Norte aquí entra un tercero también ¿no? y entonces dice que ahora están peleados están regañados y dice que yo ya no te paso información sobre nuestro vecino y tú tampoco... Bueno... A ver si me vas a, del Sur, a manchar aquí en el agua. A ver si toman, dijo, eh, cuando salieron estas declaraciones del exministro, dijo que a ver si tomaban ya una determinación, porque ellos tampoco estaban eh, dispuestos a mm, dejarse torear, por así decirlo, en esta situación. Claro, bueno, porque tú decías que a los humanos, pues que a lo mejor no les voy No a es, a no, dicen los expertos Pero que claro, el tritio... a la, a la el, fauna claro, sí, marina... No, el tritio eh, parece ser que es, es, es un, eh, eh, como hemos dicho, un isótopo del hidrógeno que no afecta de, negativamente demasiado al, al, al ser humano y que además el ciclo de vida del, del tritio dura, son 12 años Ajá. con lo cual en 120 años estaría disuelto, por así decirlo en, en la Ajá. inmensidad del océano la totalidad de, de ese agua, de ese tritio sí, que sí, hay claro. en 120 vamos años, a ver, otros expertos que dicen, bueno, el tritio no a mejor no es excesivamente, veremos si en estas concentraciones tan altas si sí lo es, y aparte que este agua uh, Eh, eh, puede tener otros eh, isótopos, otros elementos radiactivos que sí pueden ser notables cuando el agua mm, mm, eh, eh, las autoridades decidieron que el agua eh, aislar de una forma eh, lo más eh, eh, eh, hermético posible la central de nuclear lo que eh, eh, se inventaron son unos muros de hielo, es decir congelaron eh, tierra, eh, muros de tierra por decir, congelaron muros de tierra para que el agua eh, subterránea que bajaba de las montañas eh, no entrara digamos en el, en el en la parte subterránea de la de la de la central afectada no pero evidentemente ese agua que tuvieron que eh, emplear para ir enfriando poco a poco los reactores nucleares sí, ahí, es claro. la que está ahí almacenada claro. que lo, no no han podido diseñar bueno eh, puestos en contacto bueno, qué hacer con ese agua dice es la, que no que... la organización claro. internacional de la energía Atómica, dice que En esta circunstancia, lo mejor sería ir soltando poco a poco ese agua al mar, porque todas las centrales nucleares del mundo es lo que hacen. Madre o sea, mía no es que lo, haga, lo vaya a no, hacer si lo solo, que está, que, solo que, sino que, que sigamos todas, vivos. La, todas las centrales nucleares lo que hacen es que van eh, eh, echando, por así, todas sus porquerías, normal, ¿no? poco a poco, al, al, al, bueno, a, tal, al, sí. al final, acaba en el mar. Bueno, todo esto ha cambiado el martes pasado, cuando eh, hay un nuevo ministro de medio ambiente es una es, eh, eh, es hijo de un antiguo eh, primer ministro de, de Japón y eh, tanto él como su padre ya en, la, en su padre ya en su época ya era bastante mmm, peleón por así decirlo bueno un poco no estaba muy totalmente de acuerdo con la energía nuclear eh, parece que esto lo ha heredado el hijo y ahora como ministro de medio ambiente lo que él las primeras declaraciones es eh, desmintiendo por un, más o menos al, al anterior ministro es que él lo que quiere es desmantelar eh, eh, la energía eh, nuclear en Japón y no mantenerla claro, eh, además, Japón, estamos de acuerdo pero claro, hay que hacer algo con claro, el hay agua. que hacer con todo claro. ese agua y además hay un tema que está un, un poco spa, que hagan un spa. está un poco en el fondo de todo esto en el año que viene 2020, los Juegos Olímpicos se celebran en Japón sí. y este va a ser Piscinas. Un tema, va a ser un tema muy controvertido de aquí a que se celebren los Juegos Olímpicos en Japón eh, el año que viene en dentro de la política japonesa. Afortunadamente, o parece ser que este ministro nuevo que, que eh, ha tomado posesión el martes pasado ha paralizado la, eh, la cuestión, pero el, la cuestión es que cada cuba de estos o cada, cada depósito de estos se llena... ...en una semana, semana y media... ...y siguen sacando agua... ...y, y siguen refrigerando eso... ...y siguen almacenando ese claro. agua... ...y de aquí a tres años... Eh, a ...lo más. que han dicho... Eh, eh, ...la empresa que, que gestiona todo esto... ...es que ya no tiene sitio más... ...con qué hacer con eso en tres años no van a poder seguir almacenando más agua y eso hay que darle una solución porque si no lo tiran si no, si no vierten ese agua ahora poco a poco, como sea, al mar dentro de tres años el agua que siguen Eh, eh eh estando en esos reactores sí, donde la van a...? Es, va claro, a ser el que van a, a tirar es que directamente hacer bueno bromas, es eh, podemos no, comentar bueno, no es el, tema, es, claro, no es un tema no es un tema de broma eh podemos decir pero es que el problema es gravísimo efecto eh, eh, no, y que nos y... dice que no lo estén haciendo ya además Claro bueno es lo que dice la, la OIEA ¿no? que hemos comentaba antes que todas las centrales nucleares del mundo es una eh Es algo que hacen frecuentemente, es decir, claro, que todas claro. las centrales, la Pero, forma de eh, eh, desprenderse de, de, esas, eh, eh, de esas cantidades de agua que continuamente tienen es que estar refrescando los, los reactores nucleares, que tienen que ir ahí, ¿no? poco a poco, tienen que claro. ir poco a poco. Eh, yo recuerdo hace ya bastantes años, no sé si os acordáis, un reportaje en la revista Interview que... Eh, sobre la central nuclear de Garoña, nuestra, de Santa María de Garoña, en, en la provincia de Álava, y que se descubrió que es que, en efecto, en aquella época... Lo vertían todo. es, es, Todos los... Eh, eh, la forma que tenían de eh, lavar, por así decirlo, todo, todos los eh, utensilios que su, se usaban en contacto directo con eh, el reactor de la central, estaban en una caseta, que es una caseta de obra normal y corriente, sin aislar, y sin nada, y ahí los operarios lo que hacían era con una manga, la, una manga de agua, limpiar, y esa manga lo que hacía es que eh, todo ese agua con el que limpiaban todos eh, los artefactos que estaban en, en contacto con el reactor nuclear, ese agua, después de, de radiactiva, lo que iba era directamente al río Ebro. Entonces es algo que se, es que se ha hecho en y se hace en todas las centrales nucleares del mundo, sí, el sí, agua sí, sí tiene, eh, eh, que pasa por eso enfría esos, esos reactores. No se evapora ese agua. No se evapora. Claro. Una de las soluciones que daban era esa, o bien la evaporación, lo, lo que pasa es que hay otros que dicen hay que sí, pero sí, pero sí, se va a, vamos a ver la... Ma, eh, la inhalación es más peligrosa, claro. la nube tóxica que se eso formaría que pasó no Chanovi. se sabe, es más difícil de controlar, y claro. aparte la, la, la energía que se emplearía en evaporar esa gran cantidad de agua eh, incidiría sobre el efecto invernadero. Otra de las posibilidades era enterrar esa agua eh, en, en, en, a grandes profundidades. Eh, el anterior ministro decía que era inviable por lo costoso que sería, ¿no? con lo cual, bueno, hay esas alternativas por ahí, eh, que están ahí pero el, el que tiene, digamos, el, el, el papelón en el, en, es en el alero es, es el, el, este ministro nuevo que ha tomado eh, posesión, que es contra la claro, energía nuclear, la pero reglo, que tiene ahí claro, unos, la, residuos la, la, la que tiene unos residuos claro. con los, eh, que tiene que hacer algo con ello, ¿no? independientemente de que poco a poco se esté desmantelando la energía nuclear en, en Japón. Pero de momento tiene ahí un millón de eh, toneladas de agua, almacenadas que, que, que y cada día liminar. va y cada día va creciendo claro porque el proceso de limpieza de lo que allí estaba ocurriendo que se utilizaba el agua para eso pero el agua eh, se convertía en agua radiactiva eso sí, sigue sí, pasando sí, ese tuvo el limpiado pero no ha tenido fin todavía y sigue el proceso sí, sí, sí. sigue sigue sigue, sigue. Nada, yo le he dado alguna idea que la ponga en marcha a ver, a ver ya verás como tiene voz chica eh, exacto, exacto vamos <risas> a hacer botellines ¿qué ¿no? claro claro qué quiere cerveza o agua ah, radiactiva bueno. O, <laughs> tai <laughs>